Hola, sí, los sí. Ah, ¿cómo va? Todo bien. Muy bueno, gracias por la invitación. Bien. Eh, eh, Leo, ahí han sacado un comunicado, bueno, eh, pidiendo medidas al ejecutivo en el contexto este de devaluación, de inflación, bueno, este, de incertidumbre eh, por la economía del país. Eh, a ver, eh, contanos. ¿Nos escuchás, Leo? Bien. Sí, más de mil empresarios. ¿no? A ver, ahí lo tenemos, Leo. Hacemos un nuevo intento. ¿Estás ahí? Estoy acá y te decía que más de mil empresarios pymes se nuclearon el liceo de agosto en Tecnópolis por el Día del Empresario y la Empresaria Nacional, empresarios de 12 provincias, para deliberar y analizar la coyuntura política económica que estamos transitando en Argentina. Y a partir de ese diagnóstico, las tres propuestas que se plantearon son muy claras y contundentes. La primera es que por decreto se aumenten los salarios de todos los trabajadores, que son entre los formales y los informales 12 millones de argentinos por decreto, arriba del 50%. La segunda media es que se congelen los precios de las 500 empresas más grandes al 11 de agosto y que se, después que se bloquee cualquier, cualquier eh, herramienta o dispositivo que permita comprar dólares de manera ilegal eh, en la Argentina. Hoy los trabajadores asustados por la inflación galopante estamos transitando y para cuidar su, su poder adquisitivo compran 200 dólares en el mercado ilegal, que está desregulado, que vive estafando a los, a, los, a los argentinos, y 200 dólares hoy es un salario neto, entonces termina esa plata inmovilizándola en lugar de consumir y dinamizar las economías internas, ¿no? Más vale que son medidas que... Uno, uno las escucha y las saluda, yo me saco el sombrero, y a la vez digo que en el contexto en el que estamos eh, parece una agrupación de empresarios comunistas, te diría alguien, ¿no? Eh, que, que, ¿Cuál es la expectativa real... Eh, de que algo, en ese sentido, porque algo tiene que haber necesariamente, yo supongo que no, no va a cometer un suicidio político tampoco Massa, pero a su regreso de Washington, eh, ¿qué, ¿qué expectativa real tenés de, de estas medidas que encima están eh, generando tanta expectativa justamente? No, lo que se está pasando es que está generando un suicidio político no tomando estas medidas. Claro. No sé, me parece que yo vi la selección igual que ustedes, ¿no? Uh -huh. la, la Unión por la Patria salió tercera fuerza. Sí, en la, el, el último domingo yo estoy equivocado no no no tenés toda la razón pero... bueno yo lo que digo es la sociedad tiene que abandonar el frenesí de los medios y de y de marketing y de la instalación de agendas que a nadie le importa y ocuparse de los problemas cotidianos que tienen los argentinos uno habla de incrementar el salario y vos lo decís parece irreal no no es irreal que vienen, viene convocándose extraordinariamente el Consejo de Salario Mínimo porque el salario no alcanza, viene abriéndose para Italia nuevamente porque el salario no alcanza, ahora con esos, con esos dirigentes sindicales tampoco alcanza, por lo tanto es el gobierno el que tiene que procurar el bienestar de los, de los argentinos. Los dispositivos están en marcha, ¿eh? ojo, no somos comunistas porque eh, entendemos que las medidas hay que hacerlas más, más profundas y estructurales, el congelamiento de precios que nosotros estamos pidiendo es al 11 de agosto. Eh, que es una medida contundente y significativa que la tendrán que haber tomado hace mucho tiempo. Ahora, hace dos días el, el Ministro de Economía cerró un acuerdo de precios hasta octubre con 340 empresas. O sea, no es que no van en ese sentido, no van a la velocidad que se necesita ir en ese sentido. Y eso es lo que nosotros, empresarios y empresarias que empleamos 25.000 trabajadores, somos, estamos en el top 50 los de los empleadores de Argentina, creemos que hay que hacer. Si después la sociedad y la política no los no se, se sensibiliza y no comprende nuestro mensaje, bueno, las consecuencias las pagarán la sociedad y la, la, y la gente. Uh -huh. eh, nosotros lo estamos viendo, digamos. Vos sabés que cuando entramos en una recesión, en un estancamiento, el empresario empieza a despedir gente. No va a entregar su empresa porque faltaron media del gobierno. Entrega la, entrega los puestos de trabajo y ya se acabó. Eh, vamos, digamos, hoy está muy aceitado la protección de las unidades productivas. No vamos a, a fundirnos a costa del bienestar de las no somos comunistas, eh. Lo que estamos advirtiendo es ojo con el futuro que no puede ser, no va a ser tan eh, transparente y, y lindo como algunos eh, candidatos partidarios eh, dicen por la televisión. La situación está mucho más tensa de lo que de lo que sucede. Más vale. Leo, es obvio que yo, cuando yo te decía comunista era, era una broma en el contexto actual donde nos han corrido el arco de tal manera en el que eh, estamos hoy ya no directamente en una emboscada como parecía hace un tiempo entre entre Juntos por el Cambio y un, y un peronismo, no sé, si decir conservador, liberal, que no importa. Eh, bueno, hoy tenemos un nuevo actor que corre más ese arco eh, y... Y estas medidas que decís vos son de absoluta sensatez, más vale. Por eso te decía primero un saludo a esa medida, pero evidentemente tampoco ha habido un interés político de aplicarla. Esto que decís de las 500 más grandes empresas eh, ponerles el control que la ley establece y no se ha hecho, uno interpreta también porque no se quiere. Hay ahí un problema de, no sé si decir, de moderación, de complicidad, de connivencia, de inercia o qué, pero... Eh, Estamos en ese territorio, digamos. No, no, no lo toma mal. Y esto tiene que ver porque el, el gobierno está fuertemente penetrado por el interés de las, de las corporaciones. Eh, la verdad es que... Te dejo esto. La verdad es que eh, el caso de Araque, un CEO de una multinacional como claro. Marqués de Asesor, el presidente, sí. es el reflejo de que ellos están dentro del gobierno digitando... ...los mecanismos para que estas medidas no se sucedan... Mm. ...sin los Aracres, sin los Vicentín... ...y sin... ...y sin... Eh, ...otros... ...otros eh, funcionarios que rinden... ...pleitecía a Techín... ...y la verdad que la sociedad no estaría como está... ...estaría mucho mejor... ...ahora, si la sociedad tampoco demanda lo que tiene que demandar... ...no le pidamos a la política que haga magia... Muy bien. ...entonces nosotros mm. como... ...representantes de un sector privado una organización eh, del tercer sector, planteamos sobre la agenda lo que creemos que es el, el, el sendero para salir de este problemón económico y político. Si después la sociedad no, no está eh, permisiva a, a, a nuevas ideas que la, que la ayuden y que la defiendan, bueno, como te dije antes, la responsa, estamos en una en una era de responsabilidad. Pagaremos todas la consecuencia y pagarán justo por pecadores. El elegir mal a un presidente, ya no pasó en el 2015, ya estamos transitando las consecuencias de eso ocho años después. Eh, Leo, ¿y por qué crees que no lo hace? ¿Es por esto este cruce de intereses que mencionabas? o, o, o Porque, digo, ¿qué porque le la sociedad vive permanentemente anestesiada por los medios de comunicación, vive anestesiada por el teléfono celular, vive anestesiada por el, el consumismo de cosas que... Eh, nada aportan valor a la calidad de vida de la de la persona Vida anestesiada por el marketing de las corporaciones que a partir de sacarte la mayor cantidad de plata quieren que te van a ser feliz y después te dura dos días y tenés que volver a volver a gastar para volver a vivir la droga de las corporaciones terminan especiando a los a lo, al pensamiento reflexivo de los pueblos esto es tan es más viejo que el que el ñaupa. ahora la fiesta se acaba cuando se acaban los dólares de eso se trata el juego Sí. Eh, llevarnos toda la que podamos hasta que no quede nada. Bueno, yo quiero, quiero dejarlo muy muy claro. No hay un dólar en la caja del Estado. No hay un dólar en la caja del Estado. Entonces, si quieren seguir pensando la cuerda por este camino, bueno, vamos a pagar la consecuencia a todos, porque el default técnico está a la vuelta de la esquina en la Argentina. Leo, eh, gracias como siempre eh, por estos minutos. A ustedes por la negociación, se señor Pymes.